Hola a todos, soy Edga y esto es Productividad Personal. Y en el podcast de esta semana vamos a hablar de un tema que tenía muchísimas ganas de traer al podcast y al blog, que es la metodología Kanban, que para mí es la solución definitiva para aquellos que tenemos tendencia a dejar tareas inacabadas o acumular trabajo que, en el que dejamos cositas por terminar. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos cuando proponemos pues, convertirnos en personas más productivas es la gestión de las tareas inacabadas. Muchas veces se nos acumula el trabajo, tenemos muchas cosas que hacer y al final se nos van quedando acumuladas tareas inacabadas por ir atendiendo esas que, esas que van surgiendo. Pues bueno, como os decía, para mí la solución para esto es utilizar la metodología Kanban. Kanban se usa generalmente en equipos de trabajo, pero también puede aplicarse de manera individual. Es cierto que es un método... que puede resultar un poquito complejo y hay diferentes opciones y diferentes avances de, o mezclas de este método con otros, como puede ser Scrum, del que también vamos a hablar en podcast posteriores. Y puede llegar a ser una metodología un poco compleja, pero hoy vamos a ver una manera muy sencilla, digamos lo más, más, más, más básico, para con unas nociones muy simples y muy sencillitas poder empezar a ponerlo a la práctica ya, en cuanto te lo propongas. Bueno, pues como siempre empezamos por el principio. ¿Qué es la metodología Kanban? Pues mirar, la palabra Kanban viene de dos palabras japonesas, que son kan, que significa visual, y ban, que significa tarjeta. Y esto lo viene porque se basa en el uso de tarjetas para la organización de diferentes tareas. Es un método que fue inventado en la empresa Toyota, el fabricante de coches, eh, para mejorar la producción de automóviles. Y originalmente se utilizó sobre todo en el desarrollo de, so de software. Con el paso del tiempo se ha ido utilizando también en equipos de trabajo e incluso para la productividad personal, que es lo que vamos a ver hoy. Definiéndolo en pocas palabras, es un método que se basa en crear un tablero con diferentes columnas en las que se van eh, ubicando tarjetas, que pueden ser post o, o vamos a ir viendo diferentes formatos, que cada una va a contener una tarea y el tiempo de, fi de finalización de la misma. De esa manera vamos organizando diferentes proyectos o diferentes tareas que... Eh, Canva los denomina historias, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues como decíamos, se diseñó originalmente el trabajo en equipo, del mismo modo que pasaba con Scrum, pero el, la utilización de Scrum es bastante más compleja, sobre todo en lo que se refiere a intentar utilizarlo eh, para el trabajo de una sola persona. Es cierto que a lo mejor para el trabajo en equipo es bastante más complejo, perdón, bastante más completo y también se ha mezclado con Kanban en lo que se llama la metodología Scrumban y da muy, muy buenos resultados cuando se trata de la gestión de trabajo en equipo. Pero para el trabajo individual a mí Scrum me parece un poco demasiado, me parece un poco compleja. Es, me parece que Kanban es mucho más sencilla, mucho más rápida, sobre todo porque es muy intuitivo y muy rápido. Nada, viendo tres pautas puedes ponerlo en práctica de, de la noche a la mañana. Como decíamos, se basa fundamentalmente en el, tablero de, en el diseño de un tablero. Este tablero está dividido en columnas que generalmente suelen ser por hacer, haciéndose y hecho. Pero hay muchas maneras de diseñar el tablero que vamos a ver a continuación. Dentro de este tablero vamos a ir ubicando diferentes historias o diferentes tareas que al mismo tiempo van a estar divididas en subtareas que vamos a poner en cada una de estas columnas. Lo que es fundamental para que esta metodología funcione es definir el tiempo estimado para hacer cada una de las tareas, es decir, ponerle a cada, a cada tarjeta, a cada posit un tiempo límite. Además, tenemos que definir cuánto tiempo pueden estar en proceso de realización y cuántas tareas pueden estar iniciadas al mismo tiempo. Es decir, cuántas tareas pueden estar a la vez en la columna de Haciéndose. ¿Qué conseguimos con esto? Pues no acumular tareas a medio hacer, porque para empezar proyectos o tareas nuevas tienes que terminar primero las que tienes en proceso. ¿Cuáles son entonces las ventajas del método Kanban? Para trabajo en equipo tiene muchas ventajas, pero como venimos diciendo, nos vamos a, a centrar en las ventajas individuales. Para mí, lo primero que aporta una visión súper realista y súper clara, que una vez que tienes el tablero, en un vistazo eres capaz de ver eh, exactamente en qué estado está cada una de las tareas y un poco cómo tienes tu reparto de trabajo. Lo cual además es muy fácil a la hora de tener que compartirlo con otra persona, si se dan las circunstancias, porque en un solo vistazo va a entender el estado del trabajo súper rápido. Como decíamos, evita la acumulación. Como tú no puedes ir añadiendo eh, tareas ilimitadamente a la parte de haciéndose, a la columna central... pues tienes que ir avanzando trabajo y tienes que ir terminando para poder eh, comenzar con tareas nuevas. Además, el estar obligados a definir correctamente las tarjetas nos ayuda a realizar una correcta temporalización, a ponerle a las tareas pendientes una fecha tope, lo cual es súper importante. Y en esta misma línea nos va a ayudar también a disglosar en fases o en subtareas las diferentes eh, tareas que componen un proyecto. Además de esto, pues... por todo lo que estamos viendo, minimiza mucho la procrastinación y por eso para mí es la solución perfecta para las tareas inacabadas. Otra ventaja importante que es bueno, si te resulta práctica en tu día a día y quieres utilizar otro tipo de metodología o quieres empezar a utilizar otra en un equipo de trabajo en el que estés o en tu equipo de trabajo, eh, pues Una vez que has empezado a utilizar Kanban, resulta mucho más sencillo implementar otras metodologías como Scrum o Scrumban. Pues ahora que ya sabemos un poquito cómo es y cómo funciona, vamos a ver la parte que para mí es más importante, ¿no? Es que es cómo, cómo vamos a utilizar Kanban en la práctica. Pues como veníamos diciendo, es un método complejo, pero vamos a ver los pasos más sencillos. El primero de esos pasos sería diseñar el tablero. Para diseñar el, el tablero de Kanban, lo primero que hay que decidir es cuántas columnas le vamos a poner. Las columnas van a corresponder a las diferentes fases en las que queremos dividir nuestros proyectos o tareas. Los tableros más sencillos de Kanban tienen to do, doing y Done, que es en resumen por hacer, haciéndose y hecho. En función del tipo de tareas en las que vayamos a emplear, pues podemos eh, utilizar otro tipo de divisiones que nos resulte más práctico. Pues en proceso, en test y hecho, hay, hay muchas opciones. Y también incluso puedes, dentro de una misma columna, dividirla en dos, si quieres, dentro de una misma fase, pues dividir otras dos fases, como puede ser pues, diseño y desarrollo, o en test y en pruebas, como lo quieras poner. ¿vale? Si quieres eh, mirar algunos ejemplos, bueno, en Internet hay mil ejemplos de tableros de Kanban, es cierto que muchos de los que van en, vas a encontrar... están diseñados para el diseño de software, pero bueno, siempre viene bien coger ideas y, y coger información y en el blog también tienes alguno, que como siempre este artículo lo puedes encontrar en www.volgacolino.com barra Kanban. Pues lo primero, como decíamos, diseñamos el tablero, buscamos la manera que nos resulte más cómoda para organizar esas columnas y lo segundo es crear las tarjetas. Las tareas o proyectos, como hemos dicho, se denominan historias y de ellas las, vamos a, ellas las vamos a dividir en procesos más pequeños que los vamos a colocar en tarjetas. Esto hay varias maneras de hacerlo. Puedes utilizar un código de colores en el que cada, cada proyecto esté identificado con un color, que es muy fácil, por ejemplo, si vas a optar por, a, eh, por hacer tu tablero de Kanban Composite, o puedes hacer otra división de tareas, eh, perdón, otra división de las columnas en las que tengamos columnas y filas que correspondan a cada uno de los proyectos. Así de explicado es un poco lioso, pero ya te digo que si te pasas por el blog... Es, tienes la información de manera mucho más visual y seguro que te va, va a quedar súper claro. Lo que es fundamental, elijamos la opción que elijamos, es que en cada tarjeta tengamos una breve definición de la tarea y sobre todo, que es fundamental, la fecha límite de finalización. ¿Vale? que es lo que nos va a hacer tener que darle vidilla a los proyectos y tener que ponernos las pilas a la hora de trabajar. El tercer paso, una vez que tenemos el tablero y las tarjetas, sería eh, definir los estándares de nuestro propio método. Es decir, decidir cuántas tareas podemos tener al mismo tiempo en la columna de Haciéndose y cuántas tareas pueden acumularse en la columna de Por Hacer. Esta es la clave principal del método. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a, para comenzar tareas nuevas, acumular, eh, perdón, <risa> acumular no, para comenzar tareas nuevas, ir acabando las que están acumulando acumuladas en la, en la columna de haciéndose de esa manera pues tenemos que ir avanzando trabajo para poder empezar con trabajo nuevo y nos quitamos el problema de ir comenzando todo lo que nos va viniendo e ir dejando atrás todas las tareas que se nos van acumulando y se van quedando pendientes y cuál sería el último paso pues escoger el soporte del tablero eso ya depende de ti y de tus, de tus preferencias Originalmente eh, Kanban se diseñó para tableros físicos y escoger un tablero de este tipo tiene muchas ventajas sobre todo para trabajo en equipo porque está muy presente, lo tienes en la oficina o en el lugar de trabajo, todo el mundo lo ve, todo el mundo ve el estado de las diferentes tareas y de lo que están haciendo los demás y es súper útil. ¿Para trabajo de una sola persona? ¿Para tu propia organización personal? Al final lo más cómodo es que elijas lo que a ti te resulta más práctico y sobre todo más rápido, lo que te hace perder menos tiempo. Entonces puedes optar por un tablero físico, como decíamos, con o con, con la manera que te resulta a ti más fácil organizar las tarjetas o puedes utilizar por un soporte digital. Si eres de los que no quiere papel <ríe> ni en broma, puedes utilizar soporte digital. Hay muchísimas aplicaciones para poder hacer tableros de Kanban desde tu móvil o desde tu ordenador. Yo solamente os voy a hablar de dos, que a mí me gustan y me resultan muy prácticas, pero vamos, ya te digo que si te pones a investigar, hay muchísimas. Mirad, para esto, una de las más sencillas es Trello. A mí Trello me encanta, yo es la que uso personalmente porque es súper rápida, súper intuitiva y para mí tiene muchísimas ventajas. Desde Trello se pueden difer diseñar diferentes tableros, tantos tableros como quieras, personalizarlos, les puedes añadir notas, los puedes compartir... Es súper cómodo y además... No es, es cierto que no es una, no es una plataforma eh, específica para Kanban, pero es muy muy fácil hacer un tablero de Kanban con Trello, no tiene, no tiene ningún misterio. Y además pues, te permite etiquetar las tarjetas, te permite añadir archivos, te permite ponerles eh, fecha límite, hacer checklists dentro de, dentro de las tarjetas que te interesen. Es súper cómodo, sobre todo súper fácil y súper rápido. Y tiene la ventaja de que lo puedes utilizar desde el ordenador. y que su app de, del móvil es súper sencilla de usar también y muy cómoda. Yo ya os digo, particularmente es la que utilizo y a mí me gusta bastante, tanto para Kanban como para otras utilidades. Si os interesa ya po podemos hablar en otro momento eh, en el podcast sobre las utilidades de Trello, pero ya os digo que para Kanban, para mí, cumple todo lo necesario a la perfección. Otra que está muy bien, que es eh, específica ya para, para la creación de tableros Kanban y que además es gratuita, es Kanbanice. Kanbanice es... Al final es muy, muy parecida a la de Trello, pero para mí tiene la, la ventaja de que ofrece estadísticas de los progresos. Que eso pues también eh, puede resultar muy útil porque bueno ya hemos dicho muchas veces eh, lo importante que es medir los progresos y los avances cuando estamos metidos en un proyecto. En definitiva, hay muchísimas alternativas. Escoge la que te resulte más cómoda, la que te resulte más rápida. Sobre todo importante esto, la que te resulte más rápida, porque piensa que al final muchas veces cuando estamos intentando ser más productivos caemos un poco en el círculo vicioso ese de utilizar apps o utilizar determinadas herramientas que al final nos hacen perder un montón de tiempo y dejamos de ser operativos en el camino de ser más productivos, lo cual tiene bastante poco sentido. Entonces tú elige lo que te sea más rápido y lo que te sea más cómodo, y si lo más cómodo es Poner un corcho en la pared con cuatro columnas y e ir colocándole post pues está perfecto. si lo con más cómodo estrelo o la aplicación que utilices, está perfecto también. Al final lo que a ti te resulte más cómodo y más rápido. Bueno, pues esto es todo lo que vamos a contar hoy sobre Cámara. Como he dicho, es una aproximación minimimísima a lo que es el método. Es un, nada, cuatro pautas muy sencillitas para que puedas empezar a utilizarlo desde ya. Quizás es una información que... Como habla de un método muy, muy visual, como venimos diciendo desde el principio, en el podcast se queda así un poco rara, por eso sí que esta vez te recomiendo que sí o sí te pases por el blog, porque si ves eh, la documentación que hay se te va a hacer mucho más fácil, tienes además pues eso, algún ejemplo de tablero, tienes cómo funciona Trello, cómo funciona Campanice y una infografía con, la resum con el resumen de todo, entonces de verdad si te ha interesado el podcast te recomiendo que te pases por el blog porque vas a afianzar los conceptos de manera mucho más clara, te recuerdo que es olgacolino.com barra y nada más, espero que paséis muy buena semana, que os haya gustado el podcast y que sigamos juntos en el camino de volvernos mucho más productivos gracias a todos, adiós